Durante las semanas de espera, que se convirtieron en meses, obligó al belga a escribir con frecuencia a Silvia, prometiéndole siempre un cercano reencuentro. Paseó con él por París y frecuentó las amistades de la mujer, especialmente a la libera r Gertrude Allison y a la joven Marie Crapeau, con la que varias veces fue al cine a ver las comedias de los hermanos Marx, que los dos disfrutaban hasta llorar de 280 la risa. Ya q u acudió al hipódromo, convertido en punto de encuentro de los centenares de espías, de todas las banderas imaginables, que pululaban por la ciudad, Y al famoso Café des Dumagots y otros sitios predilectos de una bohemia parisina pasmosamente ajena a los peligros que se advertían en el horizonte. Mientras, Ramón, en compañía de caridad, viajó con el joven Luis, recién regresado de España, y con la reaparecida Lena i n v e r t a s t a Amberes, donde los jóvenes embarcaron con destino a la Unión Soviética para que Luis continuara sus estudios y creciera como revolucionario en la patria del proletariado y entre los comunistas españoles acogidos al exilio. En varias ocasiones visitaron a su hermana Montse. Radicada en París con su recién adquirido esposo, Jacques Doudouit, cuya única característica notable, según Caridad, era su calidad como cocinero. Buscando señales de los nuevos tiempos, Ramón y Caridad siguieron con interés las informaciones que llegaban desde Moscú, donde el camarada Stalin protagonizaba un nuevo congreso del partido ante el cual, con su valentía habitual, se atrevía a criticar los excesos de ciertos funcionarios durante las purgas y procesos de los años anteriores. Como ya esperaban, La cabeza de y e z o v recibió las mayores reprimendas y le auguraron un desenlace similar al de su antecesor, r i a g o u d a Pero lo más importante para el país de los s o v i e t s en aquel tiempo de definiciones ante las amenazas de guerras imperialistas, era conseguir la unidad perfecta del pueblo en torno a un partido monolítico, como el que emergió de un congreso en el cual el secretario general destituyó a más de tres cuartas partes de los miembros del Comité Central elegido cuatro años antes, y los sustituyó por hombres de incombustible fe revolucionaria. Las exigencias del presente se imponían y el camarada Stalin preparaba al país para la más férrea resistencia ideológica. Ramón descubrió en ese tiempo que su relación con Caridad comenzaba a tomar un cariz diferente. El hecho de que ahora fuese él quien estuviera en el centro de una misión cuyas proporciones ella no pudo ni siquiera vislumbrar la madrugada en que se presentó en la sierra de Guadarrama, lo colocaba a una altura a la que su madre no podía acceder, su tendencia a controlar destinos tuvo que replegarse ante poderes que la desbordaban. Tal vez la influencia de Tom había contribuido a aquel cambio. Exigiéndole a la mujer mantenerse en el sitio que ahora ocupaba en una relación triangular que tanto dependía del equilibrio de las partes. Ver que Caridad dejaba de ser una presencia opresiva lo alivió y contribuyó a que su forzada inactividad no se complicara con roces innecesarios. Fiel a su movilidad trepidante, Tom había partido hacia Nueva York y México a principios de abril, poco después de la entrada definitiva de las tropas franquistas en Madrid. Cuando regresó, a finales de julio, El agente traía consigo una mezcla de satisfacción y preocupaciones por el progreso de una operación que todavía se deslizaba a un ritmo cauteloso. 281 Durante la semana que, por sugerencia de Tom, fueron a pasar en Aix-en-Provence, además de recorrer la ruta de Cezanne y disfrutar de las sutilezas de la comida provenzal, que el asesor adoraba, Ramón y Caridad conocieron los detalles del mecanismo puesto en marcha. Por una vía paralela a la suya, les explicó Tom, el camarada Grigulievich, Desde el principio, Ramón se preguntaría si aquel no sería el nuevo nombre de g e o r g e Mink. Se había establecido en México y comenzado a trabajar con la tribu local que eventualmente realizaría una acción contra el pato. Valiéndose de un enviado del Comintern, habían comenzado por recabar el apoyo del partido, para descubrir, sin demasiada sorpresa, que dos de sus líderes, Hernán Laborde y Valentín Campa, no se atrevían a sumarse a una posible acción. Esgrimiendo el pretexto de que consideraban a Trotsky un cadáver político y que cualquier acto violento en su contra podría complicar las relaciones del partido con el presidente Cárdenas. Aquel titubeo de los dirigentes no había impedido establecer otros dos objetivos: la posibilidad de encontrar un grupo de militantes dispuestos a realizar una acción armada contra el renegado, y la preparación de una campaña masiva de rechazo a la presencia de Trotsky en México, con la que se buscaba crear un estado de opinión adverso, incluso agresivo, contra el exiliado. Mientras, en Estados Unidos, Los colegas de Tom habían logrado infiltrar a varios jóvenes comunistas entre las filas de los trotskistas con la intención de conseguir que alguno de ellos fuera enviado como guardaespaldas a la madriguera del pato. Ese hombre, si lograba ser colocado en el interior de la casa del renegado, tendría la misión de informar sobre sus movimientos y, según uno de los planes previstos, facilitar incluso la entrada de un comando o un agente solitario encargado de perpetrar el atentado. Como el propio Tom había podido comprobar, la nueva casa de Trotsky era prácticamente inexpugnable. A las características del edificio, altos muros, portones blindados, el río que corría a su lado y hacía casi imposible el acceso por ese flanco, se habían añadido un sistema de vigilancia compuesto por siete hombres armados, a los que se sumaban los policías mexicanos que protegían la residencia, y un mecanismo eléctrico que activaba luces y disparaba alarmas. Hasta que tengamos a ese hombre ahí dentro, la cocinera que trabaja en la casa del pato nos va a mantener informados. Es un agente del partido. ¿Y dónde encaja Jack en esos planes? Quiso saber Ramón, que no se encontraba en aquel tablero mortal, dibujado en todos sus detalles, y donde la figura del renegado parecía perfectamente rodeada, sin la mínima posibilidad de escape. Todos tienen su sitio. Jack va a seguir avanzando, no te preocupes, dijo el asesor y bebió de su copa de vino. Tom, Caridad y Ramón ocupaban una de las mesas que los dueños del restaurante, aprovechando la estación veraniega, habían colocado en la acera aneja al paseo principal de la ciudad. Ya habían escogido los platos. Ramón, por pura 282 coincidencia, se había decantado por una receta de pato, y ordenado un vino ligero y fresco que les despertaba el apetito. Su imagen era la de tres apacibles burgueses en plan turístico y las maneras en la mesa de caridad, y Ramón, el sombrero panameño de Tom, los mundanos gustos gastronómicos de cada uno de ellos, los hubiera colocado en la categoría de burgueses ilustrados, conocedores de los placeres de la vida que se compran con dinero. Cuando me den la orden, los tres nos vamos a México, dijo Tom y miró a Ramón. El papel de Jack Mornard en esta cacería depende de muchas cosas todavía lejanas. Pero sería crucial que Silvia pudiera introducirlo en la casa. Todavía no sabemos si conseguiremos meterles al espía americano, así que la posibilidad de que Jack esté cerca podría ser importante. Y si fuera necesario, si todo lo que estamos planeando fallara o no resultara seguro por una u otra razón, entonces Jack entraría en acción. ¿Y por qué no utilizan a la cocinera? Preguntó Caridad. ¿Lo puede envenenar? Ese sería el último recurso. Stalin ha pedido algo que suene, un castigo ejemplar. Y no podría hacerlo el americano. Insistió la mujer. Tom la miró y se sirvió más vino. En principio, sí. Podría ser un trotskista desencantado que se peleó con su líder. Pero ¿y si falla y lo detienen? ¿Quién garantiza el silencio de ese hombre? Tom abrió una pausa expectante, para responderse a sí mismo. Ese es un riesgo que no podemos correr. Nunca, en ningún caso, La Unión Soviética y el camarada Stalin pueden verse involucrados en la acción. ¿Me estás oyendo, Ramón? La voz del hombre había quebrado su ritmo monótono para tornarse enfática. Por eso estamos trabajando con el personal mexicano, para que parezca una cosa de política y rencillas locales. Los mexicanos no tendrán información ninguna de la conexión de Grigulievich conmigo y menos de la mía con Moscú. Estamos pensando que algún hombre nuestro, supuesto republicano español que los conoció en la guerra, ayude a Grigulievich y los controle desde dentro. Si ellos hacen bien las cosas, pues felicidades, el trabajo estaría cumplido y nosotros habríamos tenido unas vacaciones en el trópico. La ciudad de México no es muy tropical que digamos, se atrevió a rectificar localidad y Tom ríó, ruidosamente. Querida, el trópico está en cualquier lugar donde no haya que vivir la mitad del año cagándose de frío y caminando entre la puta nieve. París parecía a punto de fundirse bajo el sol y el miedo, las temperaturas bélicas, increíblemente altas durante aquel caluroso agosto, Habían deshecho al fin las 283 displicencias de los políticos y dado paso a una nerviosa preocupación por la creciente agresividad de los discursos nazis, que ya habían provocado la movilización del ejército y los reservistas. Circulaban noticias alarmantes de grandes concentraciones de tropas en Alemania, y se discutía sobre cuáles podían ser los próximos objetivos de un imperio agresivo que ya se había tragado a Austria y parte de Checoslovaquia y contaba ahora con un aliado agotado pero fiel al sur de los Pirineos. Después de muchas dilaciones y autoengaños, La inminencia de la guerra se instalaba en el miedo de los parisinos. Tom había desaparecido de nuevo, sin anunciar cuál era su destino. Ramón, empleando con más frecuencia a Jack Mornard, merodeó con insistencia el mundo que había compartido con Silvia, pues encontró en los círculos trotskistas unos niveles de alarma que rozaban la histeria. Desde México, El exiliado se había lanzado a una campaña de advertencia sobre lo inminente de una conflagración militar y en cada ocasión volvía a expresar su temor por la debilidad defensiva soviética a consecuencia de las purgas a que fuera sometido el Ejército Rojo durante los dos años anteriores. Jack Mornard, siempre ajeno a las pasiones políticas, escuchaba aquellos argumentos y no podía dejar de advertir en ellos una subterránea incitación a los enemigos de la Unión Soviética a aprovechar aquella coyuntura sobre la que tanto insistía el renegado. La mañana del 23 de agosto, Cuando una caridad desencajada y nerviosa, como de vuelta a los días turbios del pasado, llegó al departamento de Jack, el joven, que bebía el tazón de café con el cual trataba de despejar los efectos del champán consumido la noche anterior, adivinó la gravedad de unos acontecimientos que de inmediato la mujer le revelaría y terminarían de despertarlo de pura conmoción. La Unión Soviética y los nazis han firmado un pacto, susurró caridad, en español, y aunque el joven no entendió qué significaban aquellas palabras, a qué locura se referían, sintió que era Ramón quien, Ya totalmente lúcido, escuchaba a su madre. Lo están diciendo en todas las emisoras. Los periódicos van a sacar ediciones al mediodía. Lo han firmado Molotov y Ribbentrop. Un pacto de amistad y no agresión. ¿Pero qué coño está pasando? Ramón trató de procesar la información, pero sentía que algo se le escapaba. El camarada Stal impactaba con Hitler. Lo que predecía el pato había ocurrido. ¿Qué más dicen, caridad? ¿Qué más dicen? Gritó. De pie ante la mujer. Eso es lo que dicen, collons. Un pacto con los fascistas. Ramón esperó unos segundos, como si necesitara que la sacudida se diluyera entre las razones que comenzó a perseguir desesperadamente, como aquellos cerdos buscadores de trufas en el Dax de su adolescencia, y se aferró al poste más sólido que tenía a mano. Stalin sabe lo que se hace, siempre lo sabe. No te apures, si firmó un acuerdo 284 con Hitler es porque tiene razones para hacerlo. Por algo lo ha hecho. En la Concorde y en Ribouli han quemado banderas soviéticas. Mucha gente dice que va a renunciar al partido, que se siente traicionada. Caridad urgó más en la herida. Los putos franceses no pueden hablar de traición, coño. Ribbentrop estaba dándose la lengua con ellos aquí en París mientras Franco masacraba a los republicanos. Caridad se derrumbó en el sofá, sin fuerzas para rebatir o apoyar las palabras de Ramón, quien, a pesar de la convicción que acababa de expresar, no conseguía superar el vértigo que lo dominaba. ¿Dónde coño estaba Tom? ¿Por qué no llegaba con sus argumentos? ¿Cómo podía haberse largado precisamente ahora, cuando él más lo necesitaba? ¿Y c u a n d o cojones llega Tom? Gritó al fin, sin plena conciencia de hasta qué punto dependía de las ideas y palabras de su mentor. Durante años Ramón recordaría aquel día amargo. Rotos todos los esquemas que apuntalaban sus creencias, se enfrentaba a lo inconcebible, pues se había concretado el acercamiento entre Stalin y Hitler que Trotsky había anunciado durante años. Tal como llegaría a saber unos meses después, la desilusión resultó tan dolorosa que varios comunistas españoles, presos en las cárceles franquistas, se suicidaron de vergüenza y desencanto al saber del acuerdo, aquella era la última derrota que podían resistir sus convicciones. Al día siguiente, cuando un ramón lleno de dudas, con la radio puesta y rodeado de periódicos, abrió la puerta seguro de que otra vez encontraría a Caridad, el rostro sonriente con que se topó tuvo el efecto inmediato de devolverle el sosiego extraviado durante un día y medio. Una jugada maestra, dijo Tom y palmeó el hombro de Ramón cuando pasó por su lado. Una jugada increíble. Estabas en Moscú. La ansiedad todavía lo dominaba. Preparas un café. El recién llegado barrió con una mano los periódicos que ocupaban el sofá, sin poner un énfasis especial en su acción, solo limpiaba un sitio donde se había acumulado basura para acomodarse mejor, con un suspiro, como si estuviera muy fatigado. Llevo dos días casi sin dormir, comentó y Ramón entendió el mandato. Se fue hacia la cocina para preparar el café y desde allí escuchó a Tom. Dime la verdad, ¿qué pensaste? Va a quedar entre tú y yo. Ramón notó que, a pesar del calor, las manos se le enfriaban. Que Stalin sabe lo que hace. De verdad. Pues te felicito, porque nunca el camarada Stalin ha estado más seguro de algo. Incluso está seguro de las dudas de los comunistas europeos. Yo soy un comunista español, precisó él y escuchó la carcajada de Tom. 285. Sí, claro, y recordarás que hace un año las democracias europeas aceptaron calladitas que Hitler se comiera un pedazo de Checoslovaquia. Y ahora no quieren que Stalin proteja a la Unión Soviética. Ramón salió con el café, servido en dos grandes tazas, y casi con prisa Tom comenzó a beber de la suya. o y e m e bien, muchacho, porque debes entender lo que ha pasado y por qué ha pasado. El camarada Stalin necesita tiempo para rehacer el ejército rojo. Entre espías, traidores y renegados, Hubo que purgar a 36.000 oficiales del ejército y 4.000 de la marina. No hubo más remedio que fusilar a 13 de los 15 comandantes de tropa, sacar a más del 60% por cierto de los mandos. ¿Y sabes por qué lo hizo? Pues porque Stalin es grande. Aprendió la lección y no podía permitir que nos ocurriera lo mismo que a ustedes en España. Ahora, dime, ¿crees que así se puede pelear contra el ejército alemán? Ramón probó su café. Una cuña de lógica empezaba a apartar la densidad de las dudas. Tom se inclinó hacia él y continuó. Stalin no puede permitir que Alemania invada Polonia y llegue hasta la frontera soviética. Primero estaría el factor moral, eso sería como entregarles una parte de nosotros. Y, luego, el militar, desde Polonia los fascistas estarían a un paso de Kiev, Minsk y Leningrado. ¿Y qué garantiza el pacto? Para empezar, que Polonia Oriental será nuestra. Es la mejor manera de mantenerlos lejos de Kiev y Leningrado. Con los alemanes a esa distancia y con un poco de tiempo para preparar mejor el ejército rojo, quizás nunca se decidan a atacar la Unión Soviética. Eso es lo que Stalin busca con este pacto. Empiezas a entender. Ramón asintió y él, reclinándose, continuó: Las cuentas están claras. El ejército alemán tiene 80 divisiones. Les alcanzan para lanzarse sobre Occidente o sobre la Unión Soviética, pero no sobre los dos frentes a la vez. Hitler lo sabe y por eso aceptó firmar. Pero ese papel no significa nada, no quiere decir que renunciemos a nada. Míralo como una solución táctica, porque tiene un único fin, ganar tiempo y espacio. Entiendo, dijo Ramón mientras sentía cómo sus tensiones bajaban. De todas maneras. Comenzó, pero Tom lo interrumpió. Me alegra que lo entiendas, porque vas a tener que aceptar muchas cosas que a otros les pueden parecer extrañas. La guerra está al doblar la esquina. Y cuando empiece, tendremos que tomar decisiones muy graves y caerán acusaciones terribles sobre nosotros. Pero recuerda que la Unión Soviética tiene el derecho y el deber de defenderse, aunque sea a costa de Polonia o de quien sea. Por suerte, tenemos al camarada Stalin, y él ve más lejos que todos los políticos burgueses. Tan lejos que dio la orden de que te pongas en marcha. 286 Ramón sintió una sacudida. El giro imprevisto de la conversación, que de pronto lo incluía a él en una maniobra política gigantesca, Borró los últimos vestigios de duda y lo llenó de orgullo. Ya ha dado la orden. Empezamos a acercarnos. Todo depende de lo que pase en los próximos meses. Si los alemanes barren con Europa, nos ponemos en movimiento. No podemos correr el riesgo de que el pato siga vivo. Los alemanes pueden usarlo como cabeza de una contrarrevolución. Y él está tan desesperado por tener poder, tan lleno de odio hacia la Unión Soviética, que no dudará un segundo en prestarse a ser el títere de Hitler en una agresión contra nosotros. ¿Y qué hacemos? Tomurgó en el bolsillo de su camisa y sacó un pasaporte. No podemos arriesgarnos a que te agarre acá un cierre de fronteras. Te vas a Nueva York. Jack Mornard se va porque la guerra va a empezar y no está dispuesto a pelear por otros. Compraste este pasaporte canadiense por 3 mil dólares y vas a ver a Silvia antes de ir a México, donde tienes un trabajo como agente de un comerciante, un tal Peter Lubeck, importador de materias primas. Vuelvo entonces a ser Jack Mornard. A jornada completa, Aunque con dos nombres. Según ese pasaporte, eres Frank Jackson. Y no te preocupes, caridad y yo vamos a estar cerca de ti todo el tiempo. Ramón observó el pasaporte donde, bajo su rostro fotografiado, leyó su nuevo nombre, y se sintió feliz por saber que se aproximaba al frente de un combate en el que se podía decidir el futuro de la revolución socialista. Cuando levantó la vista del pasaporte, vio que Tom se había quedado dormido, con la cabeza colgándole hacia el hombro. De su boca empezó a salir un ronquido profundo. Lo dejó que recuperara fuerzas. Para ellos estaba a punto de empezar la guerra. En los días lacerados por las dudas que se sucederían, y en los años dificilísimos que le seguirían, Ramón Mercader dedicó muchas horas a evocar el recuerdo de la vida de Jack Mornard y llegó a descubrir que sentía por él dosis similares de admiración y pena. Lo que Jack hizo en aquella ocasión, por ejemplo, fue algo mecánico, una decisión que, en ese momento, pareció ser la única posible tratándose de alguien como él, apenas desembarcado en Nueva York. Abordó un taxi y se fue a ver a Silvia. Ni siquiera consideró la idea de tomarse un par de días para disfrutar de la ciudad sin tener que arrastrar el peso muerto de aquella mujer cargante. Definitivamente, y a q u era e un poco tonto y obedecía demasiado al puritanismo de Ramón y a las órdenes de Tom, pensaría él cuando estuvo en condiciones de examinar a Jack desde una distancia crítica y de ver otras alternativas para actos como aquel. 287 Cuando abrió la puerta y lo vio, Silvia estuvo a punto de desfallecer. A pesar de las cartas donde él le ratificaba su amor, Su promesa de matrimonio y la cercanía del reencuentro, aquella mujer, obnubilada como estaba y estaría hasta el instante mismo en que fue brutalmente expulsada de su sueño, tembló cada día que duró la separación, temiendo que aquel regalo del cielo se le esfumara y la devolviera a su soledad de treintañera fea y sin expectativas. Durante aquellos meses de lejanía había sufrido cada instante pensando que Jack podía enamorarse de otra mujer, o que no encajaría en su vida de siempre, tan llena de reuniones y trabajos políticos, o que Jack era demasiado hombre para tan poca mujer. Ahora, La felicidad de tenerlo frente a ella le hizo brotar lágrimas, mientras lo besaba como si quisiera hacerlo definitivamente real con el calor de sus labios. Mi amor, mi amor, mi amor, repetía, como una posesa, mientras comenzaba a arrastrar a y a c a c i a la habitación del pequeño departamento de Brooklyn. Esa noche, saciados sus apetitos, Silvia al fin pudo saber que su amante se había convertido en un desertor. Él le explicó que su sostenida decisión de no enrolarse en el ejército lo había llevado a buscar un pasaporte en el mercado negro. Gracias al cual pudo salir de Francia. La generosidad de su madre le había proveído de dinero para la compra del pasaporte, se han puesto carísimos por la guerra, dijo, para el viaje y para traer unos cuantos miles de dólares más con los cuales podrían vivir en Nueva York hasta que apareciese algo económicamente satisfactorio. Ante la decisión de su hombre, que venía en su busca tras quemar sus naves, Silvia se sintió aturdida de felicidad. Jack insistió en que salieran a cenar. Ella le propuso un restaurante cercano. Mientras planificaba los paseos que darían para familiarizar a su amante con Nueva York. En el kiosco de prensa, el vendedor se disponía a cerrar las persianas y Jack se apresuró para comprar algún diario de la tarde. Nada más llegar al kiosco, el titular repetido en todos los vespertinos se prendió en su retina: esa madrugada Alemania había invadido Polonia. Con varios periódicos en las manos, entraron en el modesto restaurante, amueblado con mesas de formica, se acomodaron y comentaron que aquella acción era, sin duda, el inicio de la guerra. Las reacciones británica y francesa a la invasión alemana eran de un tono que sólo podía conducir a una declaración de guerra, y se especulaba si también Estados Unidos se sumaría. Mientras leía, Jack comprendió que, una vez más, Tom había analizado con agudeza la estrategia soviética, y supo que ahora se hallaba unos pasos más cerca del cumplimiento de su misión. Silvia resultó ser una excelente guía en la ciudad. Por su trabajo político y sus acciones comunitarias, conocía cada palmo de la metrópoli. Jack pudo ver con sus propios ojos la convivencia. En un espacio limitado, del rutilante esplendor y la mezquina pobreza sobre los que se sostenía aquel espejo del capitalismo. Con Tom 288 aún en Europa, dedicó todo su tiempo a Silvia y se sintió orgulloso de poder satisfacer las necesidades de la siempre hambrienta mujer. Tal como habían quedado, a partir del 25 de septiembre Jack se trasladó, en días alternos, a un bar de Broadway donde, en algún momento, Tom lo encontraría para pasarle las nuevas instrucciones. El pretexto dado a Silvia fue la necesidad de buscar a un viejo compañero de estudios, radicado desde hacía años en la ciudad, y con suficientes relaciones como para conseguirle un buen trabajo. La tarde del 1 de octubre, cuando vio entrar a Andrew Laabarts, vestido con una elegancia deslumbrante y exhibiendo unas maneras sofisticadas, Ramón sintió oleadas de envidia. ¿Cuántas pieles podía usar aquel hombre? ¿Cuáles de las historias que le había contado serían ciertas? Además de su fidelidad a la causa, ¿qué parte visible de él era real? Ahora parecía un actor de aquellas películas de matones de Chicago que tanto gustaban a los norteamericanos. Incluso su risa se adecuaba a su aspecto, cinematográfico y g á n g s t e r i l Mucho trabajo. Preguntó en inglés al sentarse junto a Jack. Diría que demasiado, Mr. Raab e r t s Esa mujer siempre quiere más. Usa tu furia española. Si fueras sueco, estarías jodido, y río sonoramente, mientras se dirigía al barman, lo de siempre, Jimmy. Y también para mi amigo. Y caridad. Preguntó Jack, ocultando su sorpresa por la familiaridad con que r a a b a r t s trataba al barman. Por ahora, olvídate de ella. Te quiero todo el tiempo viviendo y pensando como Jack Mornal. ¿Por qué has tardado tanto? Con la guerra todo se complicó. Tuve que buscar un pasaporte nuevo, no podía salir como polaco. ¿Y qué has sabido de México? Todo marcha. Te necesito allá en dos semanas. Para hacer algo. Tienes que familiarizarte con el terreno. Desde que el ejército rojo entró en Polonia, las cosas se están moviendo como el camarada Stalin lo tenía previsto. Presiento que la orden está al darse. Mr. Abbarts recibió el vodka helado y, antes de que el barman colocara la pequeña copa ante Jack, ya él le devolvía la suya, vacía. Hoy tienes sed, Mr. Abbarts, dijo Jimmy, que rellenó la copa y se retiró. En unos días Europa se va a convertir en un infierno, suspiró Raabarts. Me llevo a Silvia. De momento es preferible dejarla por aquí. Tienes un trabajo en México en una empresa importadora. Tu amigo belga te puso en contacto con el señor Lubeck, que necesitaba a alguien que hable varios idiomas y sea capaz de brindarle más confianza 289 que un mexicano. Es un trabajo fácil y bien remunerado. A Silvia la necesitaremos en México más adelante, cuando tú domines el terreno. Y el espía americano. El barman regresó con otro vodka y Raabarts le regaló su sonrisa de hombre duro y de éxito. Todavía nada. Pero así es mejor. Si llegase ahora, sería demasiado pronto. Grigulievich está viéndose las negras con los mexicanos. Cada uno quiere hacer las cosas a su manera y hacerlas mañana mismo. Jack probó su vodka y r a a b a r t z vació el suyo. Desde ahora eres Jackson para todos los asuntos legales, para Silvia y las gentes que conozcas a través de ella, eres Jack. Cuida tu forma de hablar. La idea es que poco a poco vayas mejorando tu castellano. El barman retiró la copa vacía y la devolvió llena. Raabarts le sonrió. Lentamente Jack terminó su vodka. Te veo preocupado, muchacho, dijo Raabarts. A veces tengo miedo de que todo esto, Jack Mornard abrió las manos, hacia el bar, hacia la ciudad, sea solo por gusto. Llevo dos años preparándome para algo que quizás nunca haga. Dejé a mis compañeros en España, no tengo un solo amigo, me he convertido en otra persona y todo puede haber sido en vano. Mr. a b b e r t s lo dejó terminar y se mantuvo unos instantes en silencio. Este trabajo es así, muchacho. Se lanzan muchos sedales, aunque haya un solo pez. Cada uno de nosotros es un sedal. Alguno tendrá la posibilidad de atrapar el pez y los otros volverán vacíos, pero habrán cumplido su función dentro del agua. Sería crucial que consiguieras acercarte al pato. Todo lo que sepamos de cómo funciona esa casa nos va a ayudar mucho. Pero, mientras, seguirás siendo un sedal con un anzuelo en la punta. Y te aseguro que vas a ser el que más cerca esté del pez, con la mejor carnada. En el momento definitivo, quizás no te lleves toda la gloria, pero habrás hecho tu trabajo, disciplinada, silenciosamente, y aunque nunca nadie sepa que estuviste tan cerca de la gran responsabilidad, los hombres del futuro tendrán un mundo más seguro y mejor gracias a gentes como tú. Te agradezco el consuelo. Últimamente te gusta hablar como caridad. No es un consuelo ni un discurso, es una verdad. Así que vete a México y prepárate. Recuerda que desde la primera vez que te vi en Barcelona tuve un presentimiento muy fuerte contigo y no soy de los que se equivocan así de fácil. Por eso hemos llegado hasta aquí. De los que están en México, ¿sabes cuántos conocen que yo existo? Ninguno. Y nunca lo sabrán. Si ellos son los encargados de sacar al pato del camino, nadie sabrá jamás que hubo un tal Raabarts, no, un tal Tom, va, no, que era Grigoriev, o era Kotov, en fin, debió de haber un hombre que los paró frente a la historia. ¿Quién fue? Yo soy un soldado que pelea en las tinieblas y solo 290 aspiro a cumplir mi deber. Mr. r a a b e r t sacó s unos billetes y los calzó con la copa. Vamos, al doblar están pasando la última película de los hermanos Marx. Jackson rió y miró a su mentor. Lo siento, Mr. r a a b e r t s he quedado para cenar con mi prometida. Espero que nos veamos pronto. Gracias por la copa. De nada, Mr. Jackson. Buena suerte con su novia y con su trabajo. Los hombres se dieron la mano y r a a b a r t z vio a j a c a l e j a r s e hacia la salida. Entonces volvió a su silla y se acodó en la barra. Jimmy, creo que mi copa está vacía. Estampó la firma de Jack Mornard y dobló cuidadosamente la hoja. Al tratar de introducirla en el sobre rotulado con el membrete del Hotel Montejo, Ramón tuvo otra vez la certeza de que los fabricantes de cuartillas y los de sobres para correspondencia debían llegar a un acuerdo: o unos les cortaban unos milímetros a las hojas o los otros les añadían unos a los sobres. Nada le molestaba más que algo que deseaba impoluto se dañara sin necesidad, y por eso metió con sumo cuidado la hoja en el sobre. Con la lengua mojó el pegamento y cerró el envoltorio, calzándolo con la lámpara para conseguir la adhesión perfecta. Terminó de vestirse y, antes de colocarse el sombrero, escribió su nombre debajo del membrete del hotel y, en el centro del sobre, la dirección de Silvia Ageloff. Bajó, entregó la carta en recepción y salió al paseo de la reforma. En medio del bullicio habitual, Avanzó por la acera en busca del garaje donde solía aparcar su reluciente b u i c k y miró con lejanía a la india que, en la esquina, vendía tortillas calentadas en un comal de piedra. El olor dulzón de la harina de maíz lo acompañó hasta que abordó el auto, negro y brillante. Sin mirar el plano de la ciudad, puso proa a Coyoacán. Hacía una semana que Jack Mornard, con el pasaporte extendido a nombre del ciudadano canadiense Frank Jackson, ¿por qué、no、Jackson a quien demonios se le había perdido aquella ca que lo obligaba a dar explicaciones, Había llegado a la Ciudad de México y apenas había tenido tiempo de aburrirse. Además de las varias cartas que le había escrito a Silvia, había comenzado a preparar la logística indispensable para el desarrollo de su misión y para el apuntalamiento de su personaje. Después de comprar el auto de segunda mano, pero en perfecto estado, había conseguido abrir una dirección de correos en un edificio de oficinas de la calle Bucareli, dándole al encargado el pretexto de que, mientras buscaba un local, necesitaba recibir correspondencia en un sitio que no fuera el hotel. Además, se había paseado por oficinas, restaurantes y comercios del centro, practicando su castellano afrancesado, y dedicó horas a leer los periódicos de mayor circulación, buscando ponerse al día en las peripecias de la política local, hasta tener un juicio aproximado 291 del modo en que, llegado el momento y ante diferentes interlocutores, debía de hablar de cada tema. Había comprobado que, como solía ocurrir, mientras los partidos de derecha tenían muy claros sus propósitos, Los de la izquierda andaban enfrascados en las más desgarradoras controversias. Por último, había vuelto a estudiar los planos de México recién comprados, los que había manoseado en París los rompió antes de salir, para evitar que Silvia pudiera verlos en sus maletas, y recuperó la imagen de la ciudad, ahora poniendo rostro a algunas de sus calles, de sus plazas y parques. A pesar de la falta crónica de indicaciones, condujo sin equivocarse una sola vez hasta el cruce de las calles Londres y Allende, en Coyoacán. Detuvo el coche y lo cerró. Protegiéndose del sol con las gafas oscuras de aro dorado compradas en Nueva York, observó la casa azul, propiedad de Diego Rivera y Frida k a h l o donde el exiliado había vivido por más de dos años. Era una edificación rodeada de altos muros pintados de colores exultantes, y observó que en una de las paredes laterales todavía se notaba la diferente textura de los cuadrados en los que debieron de haber ventanas, tapiadas mucho después de que los muros fueran levantados, una huella del miedo. Fumando un cigarrillo se alejó en busca de la calle Morelos, para acceder a la Avenida Viena. En realidad, un callejón pedregoso que corría paralelo al moribundo río Churubasco. Dos cuadras antes de llegar a la fortaleza, se acercó a un pequeño comercio y pidió una gaseosa a un dependiente desdentado y legañoso. Sin el menor recato, limpió la boca de la botella antes de beber. La casa, o c r e y a amurallada, dominaba la cuadra donde se erigía. Las torres de vigilancia, empinadas sobre las altas tapias, daban una perspectiva privilegiada a los hombres que, en ese instante, conversaban animadamente y, a intervalos, Miraban hacia el interior de la vivienda, como si esperaran algo. En la esquina habían levantado una caseta de madera frente a la que había un policía, y descubrió a otros dos uniformados que merodeaban frente al portón de planchas de acero por el que debían de acceder los autos. Una puerta más pequeña, a la derecha, servía para dar paso a visitantes y moradores. El ambiente en los alrededores exhalaba una pobreza secular, y a Jack Mornard le vino a la mente la imagen de un castillo medieval rodeado de las casuchas de los siervos. Bebida apenas media gaseosa, Avanzó hacia la casa fortificada. Trató de fijar en su mente cada detalle, cada árbol y piedra hundida en la tierra de la denominada avenida. Sin detenerse, con el sombrero y las gafas puestas, pasó frente a la madriguera del pato. Si en la casa azul había advertido huellas del miedo, ahora tenía a su lado un monumento a la zozobra. El hombre que se había enclaustrado tras aquellas paredes estaba convencido de que su vida había sido marcada por una cruz indeleble y debía de saber que, llegado el momento, ni el acero, ni las piedras, Ni las vigilancias podrían salvarlo, porque era un condenado por la historia. Mientras doblaba la esquina y descubría a otros dos policías en aquel sector del muro, escuchó un chirrido metálico y aminoró el paso para mirar por encima del 292 hombro. El portón se abría y un auto, un dodge, lo registró de inmediato, se asomó a la calle pedregosa. Un hombre rubio y corpulento iba al timón y otro, de mirada dura, con un fusil erguido entre las piernas, ocupaba el asiento del copiloto. Desde una torre llegó la voz que, En inglés, advertía que todo estaba limpio, y no bien el doge d salió a la calle, el portón comenzó a cerrarse. Jack dio dos pasos hacia la edificación más próxima y, violando una regla elemental, se volvió para contemplar el paso del auto, a través de cuyas ventanillas traseras vio a una mujer, de pelo claro, que se encajó en la imagen ya estudiada de Natalia Ivanovna Sedova, y, detrás del conductor, apenas a unos metros de sus manos, topó con la cabeza encanecida, el rostro afilado y alargado por la perilla, del gran traidor.